y saludos desde la sintonía de Berriozar y Rapia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hace a través de la página de busquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y también como nos saludamos a toda la gente que escucha este programa y busca música a través de facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, el Facebook del programa. Un Facebook que aparte de subir el programa de cada semana, también te ofrecemos eh, y te damos la posibilidad de ver los videoclips eh, de los grupos, eh, darte a conocer la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas en lo que se refiere a la música local. ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...recuerda, facebook.com... ...barra Euskal Música... ...Berriozar y Ratia... ...son cuatro minutos los que pasan... ...del punto de las 6 de la tarde... De ...este jueves 19 de marzo del 2015... ...y aquí comienza Euskal Música... ...tu cita con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...90 minutos cada semana... comentarte que este programa... ...también lo puedes volver a escuchar... ...lo puedes volver a sintonizar... Tanto el sábado como el domingo, eso sí, en repetición, en difusión entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Después de hacer los 150 programas con ese especial que realizábamos la semana pasada, de 6 a 9 de la tarde, hoy volvemos ya con el horario habitual de Euskal Música, de 6 a 7 y media de la tarde, y lo hacemos con visita. Y es que se pasarán a eso de las 7 menos 10, 7 menos La formación de Gares Puente La Reina Acord Que acaban de publicar Lo que es su primer Larga duración Un álbum repleto De grandes y buenos temas Y de una versión Muy interesante Que desgranaremos Cuando por supuesto Estén los componentes Aquí en Berriozario Gracias en el programa Euskal Música Para dártela a conocer Música Son tres chicos, dos chicas, vienen desde Gares, Puente la Reina, se hacen llamar acord y hablaremos, por supuesto, de su primer trabajo discográfico, de sus comienzos, en definitiva, de esta eh, joven banda de Gares. Hoy también nos iremos al recuerdo, lo haremos con Edi Biotch, también escucharemos Gares El álbum en directo de Piperrak, la que hemos liado Y tenemos novedad, ya que hace unas semanas os presentábamos el adelanto de Anay Arrebak Pues bien, hoy en el programa de Euskal Música ya tenemos el disco completo Los nueve temas que conforman lo que es este nuevo Larga Duración Todo esto lo vas a poder encontrar aquí en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia En una nueva edición de Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria 100.8 Berriozar y Ratia Internet euskiplaza.net Facebook.com Facebook barra Euskal Música Berriozar y Ratia Y vamos a comenzar el programa de hoy, lo dicho, con un álbum del recuerdo Nos vamos a ir hasta el año 1997 En ese año editaban su primer larga duración La banda Idy Biotch Vamos a recordar ese álbum Vamos a recordar el álbum Erriaren Taupada Y de él te vamos a extraer los temas noise Y el tema del grupo Idy Biotch Con ellos, con Caña, con Heavy, con Fuerza Y con un álbum del recuerdo Comenzamos el programa de hoy de Euskal Musican Tizdirak esaten duena da Ezin du targia ikusi Baina ikusten du zudan or 97 Primer trabajo discográfico para esta formación compuesta de 12 canciones Desde Bilbo, Idy Biotch, Eriar upada el disco Sonando los temas noise o esto que estamos escuchando Los últimos compases del octavo corte del álbum Idy Biotch Banda compuesta en su día por Joshua Bateria, Iván al bajo Mikel a la guitarra y a las voces Y Gorka a la guitarra y a los coros auténtica caña auténtico heavy el que nos ha pues traído y idiot en su larga trayectoria musical recordando en euska música el primer trabajo discográfico para esta banda de euskalría banda legendaria en lo que se refiere al metal de eusscalería y Hemos comenzado con un álbum del recuerdo Y vamos a seguir con una novedad Nos vamos con Anai Arrebak Hay que comentar que los componentes Pues tienen un largo bagaje musical Han venido de Nice Rosa De Traeger Travis O de Cozy Lowly En 2010 editan lo que es su primera Propuesta musical El primer larga duración llegaría En el 2012 donde incluye Mucho, mucho baile Ahora, tras dos años eh, De espera, regresan al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico donde pues la banda se ha dedicado a buscar sus raíces anteriores a la distorsión y a la velocidad, hay que comentar que cada una de las canciones contiene muchos detalles, mucho trabajo de composición y de arreglos con piezas casi inclasificables, puzzles de ambientes y tonalidades hay también que decir que la electrónica hecha con maquinitas de los 80 está cada vez más presente en la propuesta de este cuarteto musical, lo dicho sea si hace ya unos meses os traíamos lo que era el sencillo al de Danto, Sorteona o Padisut, ahora ya tenemos lo que es el álbum al completo, nueve canciones que las van a ir presentando el 9 de abril en el Café Anchoquía de Bilbo y el 30 de abril en la Sala Bomberenea de Tolosa así que nos quedamos con dos de los temas incluidos en este nuevo álbum, el tema titulado Agurtu Nasasu y Aur Yolasak, es novedad esta semana en Euskal Música, lo nuevo de Anai Arrebak Gorri, denn sei's gibt mir Reku-kostek zitu её büaientростku. Zurok, genu amestu dut gauantan da hatzoeren. Paulo PJI, nenek! ...es nuevo trabajo discográfico para esta formación para Anai Arrelak... ...música de los 80 que cada vez está más presente en la propuesta de este cuarteto... ...también comentarte que cada vez se mueven con más soltura en el funky... ...y se valen mucho de la percusión para componer estos nuevos temas... ...que se incluyen en lo que es el nuevo larga duración... ...también comentarte que se me ha olvidado decirte una fecha... Y es que el 26 de marzo estarán en el gazete de Arrasate Ellos son Machete, Ekaich, Margarita y Echarri Este cuarteto que regresa con temas como Agur tu nasasu Puesto que estamos escuchando el quinto corte del álbum Auryo Lasaka En la sintonía de 100.8 de la FM Novedad en Berriozad y Ratia Novedad en Euskal Música Ya sabéis que estamos contigo compartiendo Cada semana 90 minutos con lo mejor De la música local La música que se realiza en Euskal Herria Lo mejor no, yo diría que todo En todos sus estilos musicales Como muestra un botón, hemos comenzado con el meta de Idviots Y nos hemos eh, y hemos seguido con la música de los 80 de Anay Arrebak dentro de este nuevo trabajo discográfico Y ahora nos vamos con un directo Nos vamos a ir, si te parece, hasta la Ribera Navarra Ellos son Piperrak y nos vamos con ese álbum titulado La que hemos liado Un álbum en el cual pues eh, te puedes encontrar todos los clásicos de esta banda de Piperrak Un álbum grabado en Durango, Vizcaya, el 19 de enero del 2008 En el concierto que dieron ya de fin de gira Es un álbum, lo dicho, repleto de grandes y buenos temas En definitiva, los clásicos de que Nos vamos con dos de los temas Nos vamos con los temas Gora Sartaguda clásico de esta banda Y otro de los clásicos Mi primer amor en directo Piperrac de la Ribera de Nafarro, ahí nos llegan los Piperraca con este álbum en directo grabado en el final de gira del 19 de enero del 2008 en Durango formato DVD, formato CD formato Digipack eh, con ese álbum titulado La que hemos viado una gira que comenzaron el eh, 13 de enero del 2007 en el Rock en Berrioplano Más clásicos de la banda, el Gora Sartal Buda, bueno, todo esto que estamos escuchando, Mi Primer Amor. Hoy, hoy mando, hoy a soñar, a soñar y Dibiocho, Anaya Rebak y Piperrak, son los grupos que han sonado por ahora aquí en Eusia La Música, la sintonía de 100.8 en Berriozali Ratia. Están, señor los perro aquí nos vamos y si te parece ahora con un poquito más de calle un poquito más de energía un poquito más de fuerza el pasado 28 de febrero estuvieron en el berro gay minuto rock en Durango, han estado el 7 de marzo en el café anchoquia y el 21 de marzo estarán en vía rich el 25 de abril en gaste el 16 de mayo en tolosa el 30 de mayo en inaya el 13 de junio en ascoiti y el 16 18 de julio estarán en la en el resurrección fest de viveiro hablamos del regalo Reso de Anestesia, grupo tan renombrado en la escena de Euskal Herria, que ha vuelto, ha vuelto tras 26 años de andadura y nueve de este que publicarán su último disco, El Cuarteto de Zarauz, ha preparado 13 nuevas noticias canciones Pocas presentaciones le hacen falta al grupo, que con este último lleva nueve trabajos de estudio y dos maquetas. El álbum se hace llamar Circulutic Espiralera, y lo que vamos a escuchar son los temas titulados Droneak, Guerra Macurra, sexto corte del álbum, y Arrai, Avizalak, séptimo corte del álbum. Regresan desde Salaus este cuarteto, Anestesia... El esperado de esta formación de Sarauts, el regreso esperado de este cuarteto, el regreso esperado de Anestesia. Vuelven con la misma caña, la misma fuerza que nos dejaron en el 2006 con ese álbum Terapia. Ahora regresan con este álbum Circulutic Espiralera y con temas contundentes como estos que estamos escuchando, Trone Aker Ramacurra o este Arraín Avisalaka. Vamos a cambiar un poquito de estilo musical, vamos a dejar la fuerza y la caña y la energía de esta banda de Anestesia para irnos con otro estilo musical totalmente diferente. Nos vamos a ir con Estancona. Lo dicho, nos vamos con Estancona, que es de Arratia Vizcaíno, nacido en 1979. Ha estado muy ligado al mundo de la cultura y de la música. En especial, Borja, junto a dos amigos de Arratia, formaron la banda Arian en 2004 y en dos años editaron dos discos. Borja Estancona edita su segundo disco de título Fruitua. El cantante, en este disco, compone canciones con ritmos y de estilos musicales diferentes, pero este contraste no indica que no haya cierta linealidad en En su trabajo, así es como se presenta este larga duración, nuevo trabajo discográfico para Estancona. Junto a él le acompañan Ichasu Echebestia abajo bajo y Jimmy Arrabit a la batería. El álbum, lo dicho, se hace llamar Fruituá, lo que vamos a escuchar, los temas Nipres Naushu y Armairua Botan. Bad B. Irulao extraídos de lo que es el nuevo trabajo discográfico hasta la fecha para Stan el álbum se hace llamar Fruitua y ahí están los temas Nipres Nausu, puesto que estamos escuchando Armairua Botan ya los tenemos por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa buscar Música a, a la formación Accord acaban de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico y vamos a hablar durante estos próximos minutos con ellos del nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos de cómo ha compuesto este primer larga duración en definitiva de todo lo referente al trabajo, de todo lo referente a la banda Accord de Canés Puente la Reina así que vamos a escuchar uno de los temas incluidos Dentro de este Larga duración Y nos metemos En materia con ellos Nos metemos A hablar Con esta banda Lo dicho De Gares Puente la Reina A corte en garracia canción incluida en el primer trabajo discográfico de la formación Accord de Gares Puente La Reina. Al hablar de la trayectoria de la banda, del primer disco que han editado, de los conciertos que ya han realizado y muchas cosas más, tenemos a la banda por completo. Nunca me había pasado que estaría la banda, joda, oh, ella. En los estudios es primera vez, así que salvamos a Olayas, a Yoa, Iñigo, Aaron eñaki Iñaki Y a Racha el León, a los cinco eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda, ¿no? cuando se forma Accord? ¿Cómo se forman? Bueno, pues empieza en 2011 a finales, ¿no? Y, y bueno, empezó un poco los que formamos un poco la música O sea, los, los que somos más la parte rítmica Y bueno, Aaron, Iñaki y yo y empezamos haciendo versiones, haciendo algún tema propio y hasta que, que bueno, ya entraron Hola Yays Ayoa y ya empezamos a, a meterle más caña a lo que son temas propios y a sacar melodías y, y canciones. Eh, Acord es el nombre que dais a este a esta formación. Eh, ¿Cómo surge este nombre? ¿Le tuvisteis que dar muchas vueltas a la cabeza? Bueno, en realidad no le dimos tampoco tantas vueltas. Hicimos unas listas con diferentes nombres y al final pues por votación elegimos acord que yo creo que está bien para el grupo porque es, bueno su significado es acuerdo en euskera, en euskera antiguo y bueno y creemos que al final pues ha servido para el grupo, o sea, que está bien para En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, algún grupo os influyó en hacer este estilo de música, algún grupo de, de referencia ¿Tenéis? ¿Escucháis en los relatos libres, digamos? Sí, yo creo que la mayoría de grupos locales de aquí, como Berry Charrack y Econ, son los que más nos han influenciado desde el principio. Y yo creo que se nota en las canciones. Sí. Y, y grupos también ya más internacionales, también nos gusta escuchar y... Al final escuchar de todo, pero sí. vaya. Uh -huh. Igual lo que más se nota son... Hay un poco de todo. Cada sí. uno también tenemos nuestros gustos, unos más punky, otros más metaleros, a otros les gusta el soul, o sea, pero a la hora de sacar el disco habéis dicho vamos a sacar a darle unos toques, ¿no? de estos grupos así que son digamos importantes en la escena euskaldearria, ¿no? Sí, bueno, igual las primeras canciones sí que son más sí, igual sí que están más Pues más vistas desde... Sí, desde ese punto de vista, ¿no? Eso es, y luego ya pues es un poco lo que va saliendo. De pequeños, eh, ¿habéis estudiado solfeo, algún instrumento musical? Eh, contarnos un poquito. Bueno, en mi caso yo empecé con la guitarra desde pequeño, pero no cuajo demasiado, por aquello de, de la granja de Pepito y eso que no me motivaba mucho, <risa> y al final acabé pegando golpes en la batería. Eh, yo también empecé con la guitarra, pero bueno, luego... A empezar este grupo, pues me pasé al bajo Y bueno ¿no? sí, Habéis bueno, cambiado todo. todos de instrumentos, no veo Y sí. empecé con el acordeón <risa> O sea, cambió más radical Y luego Pues luego me cambié a la guitarra Vea que, que me motivaba más ¿Y luego a las dos chicas? Pues yo toco la Tricky, pero vamos, que tampoco cuajo mucho y nada. Sí, yo el, yo el piano y... <risa> y tampoco... nada, cantar. Sí. <risa> como bien habéis comentado, ya lleváis unos años en esto de la música, eh, como Accord. Eh, ¿Cómo os disteis cuenta o teníais ganas de sacar ya un disco para daros a conocer? Pues a nivel que ya íbamos teniendo bastantes canciones y... Hayamos trabado una maqueta con cinco temas que se nos había quedado un poco a poco y teníamos ganas de hacer algo ya pues mejor, algo más de más duración y más más elaborado. Sí, vamos haciendo conciertos y así y luego la gente nos decía, ¿no? Y no tenéis algún disco tal para pasar Y pues no, tal y no, y a raíz de eso también un poco pues nos planteamos el grabar. Y antes de hablar de este primer disco, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios, el primer día de ensayos, digámoslo así, de acord a la salida de este primer trabajo discográfico? Pues yo creo que primeramente mucha más eh, confianza y mucha más relación para componer y para todo. Creo que estamos mucho más cómodos que al principio. Y por otro lado, pues que ya nos vamos conociendo más y sabemos seguirnos más a la hora de componer y, y de hacer cosas nuevas, yo creo que se nota. Sí, ya hay, se ha hecho como más piña uh -huh. y ya pues sale mucho más fácil. Eh, como habéis dicho, habéis sacado una maqueta de cinco temas. Eh, contarnos un poquito, ¿hay temas que están incluidos en este primer trabajo? ¿Son temas diferentes? Pues hay tres temas ¿no? que estaban en la maqueta. Sí. Y bueno, algunos cambiados otros muy cambiados algún otro sigue igual. Sí. El disco ya está en la calle, ¿cómo fue el proceso de grabación? Contaros un poquito, alguna anécdota ahí que tengáis que contar también Bueno, pues estuvimos, bueno, grabamos en la chantrea en Akira Studios con Dani Y bueno, empezamos en agosto, se ha alargado bastante Y pues, como de anécdotas, no sé Que somos un poco brasas igual sí, ¿no? ¿no? Sí. bastante, sí. <risa> <risa> brasas <risa> Ya sabéis que lo bueno dura, ¿no? Eso, se hace esperar Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en la parte de fotografías, en la maquetación de CD, un poquito por encima? Bueno, como colaboración es igual a resaltar, es en el, en el último tema, un, bueno, es una canción un poco especial, y que, bueno, hicimos por un amigo que falleció, y bueno, pues está, pues está bastante gente colaborando, está Goyo con la guitarra, haciendo los arreglos, el solo, cosillas, algún coro, también trompetas, y... Luego ya maquetación y, y todo lo que es eso. Los vídeos los ha hecho yo es que el que, el que el que nos acompaña a todos los lados sí, sí, está aquí también. Está se aquí. come está todo, todos los malos. ¡Va, Goyo! Pues. Saluda. Y, y bueno, y lo que es el diseño del CD y todo eso lo hemos hecho entre Olaya y yo. Y bueno, si, si lo podemos hacer nosotros, mejor. Sí, sí, al final. Todo lo que puedes hacer tú. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, que queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De que van un poquito estos... 11 temas pues bueno eh, en general eh, hablan un poco de los sentimientos eh, de, sobre todo de la gente joven no ante la situación actual no sentimientos positivos sentimientos más negativos y un poco en general es eso también se puede ver eh, que igual en cada en, ca en algunos temas no se especifica bien de qué tipo de sentimiento qué tipo de tema es no Pero sí que en otros también en otros es más específico, ¿no? Y nos gusta pues un poco que el oyente pues eh, pues lo lleve a sus vivencias, ¿no? Uh -huh. Es un poco sí, sí. Eh, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos, digámoslo así, en la música? Pues generalmente somos Olai y yo las que hacemos las letras y las melodías y cómo lo hacemos pues generalmente pues elegimos eh, varios sí, temas, ¿no? Tema, sí y los llevamos al, al grupo, ¿no? y, y quedamos un poco todos de acuerdo, ¿no? En pues este tema, pues me parece más interesante, podríamos hablar de esto, a mí me pasa esto, yo hablaría esto un poco, ¿no? en conjunto. Sí, Ajá. normalmente hacemos en conjunto. Uh -huh. sí. final. He visto en YouTube que en los directos os atrevéis con canciones de Econ Y en este disco veo que os habéis atrevido a hacer una versión, eso sí, un poco más cañera, ¿no? Una canción te... de... A la Itzatamaider. A la Itzatamaider, ahora con las voces de Sayoa y Olaya. <risa> sí. ¿Cómo surge un poquito este tema? contarnos Pues bueno, queríamos hacer una versión eh, un poco, pues, eh, mítica, ¿no? Mítica en, en cuanto a que desde chiquis, ¿no? Sí. Eh, a un tema que... Que nos gustase a todos y tal y, y, y que lo hemos escuchado desde desde siempre ¿no? y llevarlo un poco pues a nuestro estilo y esta canción nos pareció bonita y, y eso pues si os parece la escuchamos perfecto Alized Amider Que se han vuelto más cañeras Sino que son algo mejor Son a corte En estado puro Con este Su primer Larga duración Que el otro día Cuando los estuve escuchando En Eguski Ratia Con nuestros compañeros Pues me sorprendió bastante Y ahora que cada vez Que lo escucho Pues me sorprende más Una versión auténtica ¿No? De Alized Amider Pero al estudio Al estilo más cañero, como no debe sé, ser. ¿no? Eh, vamos a hablar, si te parece, un poquito ahora de los eh, directos. Eh, habéis estado ya actuando en un montón de lugares estos años atrás, eh, contarnos un poquito qué aceptación ha tenido pues eh, los directos de Accord, cómo se ha portado la gente con vosotros. Yo creo que en general bastante buena, no nos podemos quejar. Siempre a todos los sitios que hemos ido nos han tratado fenomenal. Eh, yo creo que casi todos, en todos los sitios, no recuerdo ningún sitio que hemos estado mal. Y por parte del público también, siempre muy bien, yo creo. Sí, Depende de la sí. noche, como es pues diferente cada vez, pero yo creo que siempre bien. Hay mejores y peores también, ¿no? Como todo. Algunos es. no, eh, igual se han ido otros <risa> han saltado más, no sé. ¿Eh, ¿Recordáis vuestro primer concierto en directo? Exactamente. Se ha llevado esa cuerda mejor igual. Sí, paso el paso a pasar. Sí, nuestro primer concierto era un concurso que se hizo en, en Puente, Y nos presentamos tres grupos, teníamos que cantar seis canciones propias y una de ellas entraba en concurso y tal. Y era la primera vez, eh, o sea, eh, mi primera vez encima de un escenario, ellos ya habían estado alguna otra vez porque tenían algún otro grupo y tal. Y recuerdo que, que a la hora de, bueno, 10 minutos antes de, del concierto casi, casi me voy de los nervios. Y luego ya cuando veía que ya tenía que subir me empezaron a temblar las piernas y, y entonces me acuerdo que la canción que entraba en el concurso la tocábamos con un repenique, que lo tocaba yo, uh -huh. y el repenique se coloca entre las piernas y al tener las rodillas un poco inclinadas me temblaba todavía más la, la pierna. Y entonces estaba más pensando en que se me ve la pierna temblando y... Pero bueno, al final... Al final Sale todo bien, ¿no? Sí, sí. salió bien, la gente es muy contenta y, y sí sí y a rey de ahí pues ya... Pues a tope sí, sí. Eh, También habéis estado en el 2013 Si no mal recuerdo en agosto a finales Que estuve por allí en Viewroom En esos festivales sí. que hacen los Leonor mari Marichalars sí, sí. En ahí la estuvimos. Versa Seguna Sí, sí Que tocasteis también con, junto a ellos Y con dos grupitos más que ahora no me acuerdo ¿Qué, de, qué tal los, os, os visteis ahí? En ese pedazo festival Va bien esta gente? Va, Con la gente de Viewroom <ríe> tenemos relación Y bueno, hemos tenido siempre Y bueno, muy a gusto Ajá uh -huh. Y, recuerdo, y bien, la verdad, yo creo que ¿sí? fue un buen concierto y... Sí, sí recuerdo que hacía muchísimo frío. Cierto. Es sí. verdad, sí. Y... Para pero... ser a sí, ¿no? Para sí. ser a gusto. Sí, ah, sí, para sí, ser sí, agosto, sí, sí, si ahí pega un aire sí. sí, para el final estuvo guay, ¿no? Sí, a gusto estuvimos, a gusto. Tocamos un poco tarde igual y estábamos ya en la de frío, ya con ganas de subir un poco a sudar, pero pero va, muy a gusto, sí. sí. Eh, ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar el disco? Sí. Pues tenemos unas cuantas, sí, ya nos van saliendo. Y bueno, vamos a estar el 27 de este mes de marzo en estamos en Lizarra, que es el día que pasa la Corríca y bueno, estamos con otros grupos. El 10 de abril estamos en el Terminal, viernes y bueno, luego tenemos luego en mayo vamos a ir a Gasteiz. No. Tenemos el de mayo Gasteiz. Eso es. Luego, el 16, La Kuncha. Sí. El 9, 9, y el 9. El Cizur, también. Sí, también, sí. y algún otro por ahí. O, ¿no? o sea, que se ha salido el sí, sí. trabajo, ¿no? Sí, sí, muy contentos. Sí. Sí, estamos sí, sí. con ganas ya de... Ya con un disco ya es diferente. Al final, hasta ahora hemos tocado... Pues bueno, versiones de nuestras canciones, pero ahora ya que tenemos nuestro disco, que la gente lo puede escuchar y pues, tenemos unas ganas de moverlo... Uh -huh. bueno, sí. Para contactar con la banda, para realización de conciertos... Eh, Cómo se puede poner la pues, gente en contacto. Tenemos eh, Facebook y correo electrónico también. Uh -huh. a cortgares@gmail.com. Sí, correo <risa> por la si casualidad. Vale, Repito. Y en el Repito, Facebook acortas ya. acortgares@gmail.com. <risa> ahí ahí. Y luego también os habéis apuntado a la Gaste Marcha. Sí. Ah, sí, un sí, maratón vamos. de conciertos de 30 minutos creo que es o algo sí. así cada grupo. Sí. Eh, la gente como puede hacer clic para bah, ya no porque ya se ha acabado. Pero, Pero sí. bueno, estamos apuntados también al de, al de Euskal Herria Suzenean. ¿no? Ah, no, pues festi estaba... que se hace. <risa> y bueno, es que se metan en la página si quieren. Vale. Y si eso que pues, si les apetece votar y eso, pues. salen tres temas nuestros para escuchar, bueno, salen se han apuntado 48 grupos y se pueden escuchar los temas de esos grupos y, y pueden votar poniendo el email Y listo <risa> <risa> eh, De los 11 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto o en el estudio de grabación el que más redondo ha salido? Pues, igual, Natura en Angarrasia, sí, que ha sido sí, sí. La, bueno, la última, no que fue la de la de Mia Esker, pero Natura en Angarrasia yo creo que es la que más nos ha convencido a todos como canción completa y potente, mm. yo creo que sería esa. ¿Ahora que está, eh, que está ya el disco en la calle, la segunda parte? ¿Sacar un videoclip? Hay, algo hemos hablado. Ideas hay, sí. sí. Totalmente, sí. Totalmente, sí. sí. Pero... Sorpresa, a poco a poco. Sí, tampoco <risa> aún no nos hemos puesto en serio a pensarlo y eso, pero bueno, ya tenemos algo en mente para hacer. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues ahora mismo está en, en diferentes bares. Está en Lizarra, en el Cachetas. en el Berri. En el Berri también de Lizarra. Eh, también está en, en Iruña, en el Terminal y en la Errico. Eh, en Irurzum también está, en el picusar Y en la asociación... La Raspi. En la Raspi. Y luego en Garés tenemos en sí. el Barcenón y en Sacagorri. La frutería. <risa> <risa> Veo que familiar, ¿no? Sí. <risa> Y para terminar pues algo que me haya dejado que queréis decir más que todo pues eh, de decir las gracias o pedir las gracias a, a la gente que a toda esa gente que ha venido a vernos a los conciertos no que al final pues ha sido una ayuda para nosotros no a la hora de pues darnos esos ánimos de, ¿no? y de, la, eh, de, de motivarnos. motivarnos y tal Y también, sobre todo, a Goyo, nuestro querido Goyo, que nos ha ayudado en todo siempre. Voy. Tanto en el disco como para las composiciones, ideas, siempre siempre está ahí con nosotros. Y, y animar a la gente a que escuche el CD, que yo creo que está guay. Y bueno, enseguida lo subiremos a YouTube. <risa> y gracias a ti por dejarnos estar Hombre, aquí es también. Nada, sabes que sí, para sí. eso estamos. Pues Solaya, Sayoa... Iñigo, Aaron e Iñaki. Gracias, <risa> Esquerri Casco, por haber venido. Sí, sí. eh, suerte con el disco, que todo vaya bien. Y a ver si dentro de un año, dos años, o igual incluso antes, nos vemos ya con el segundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Exacto. Eh, ¿Algún tema que queréis para despedirnos? Simen Pues con el sexto corte del álbum de Accord, dejamos atrás la entrevista con esta banda y nosotros que continuamos Lo dicho, Esquerri Casco, gracias. Y mucha suerte con la andadura. Vale, sí, vamos. vamos.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 esta formación que nos llega desde Gales Puente la Reina, ellos se hace llamar a Corta. Banda compuesta por Iñaki a la batería, Aarón al bajo, Íñigo a la guitarra y a las voces Olaya y Sayoa. Nos ha presentar lo que es su primer larga duración compuesto por 11 temas. Han estado por aquí los cinco componentes de la banda para presentarnos este trabajo discográfico repleto de auténtica caña, repleto de auténtica fuerza, como es este corte, el noveno corte del álbum Asquidad. 11 temas, entre ellos la versión Ametsbad de Alay Setamader Más cañera, más contundente, como decíamos en la entrevista Con las voces de Olaya y Sayoa Oye, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar otro de los temas incluidos Dentro de este trabajo discográfico? Vamos a ir terminando lo que es el programa de hoy Pero mientras tanto, nos quedamos con esto Esto se hace llamar Ey, así Puro a usted es el quinto corte el álbum debut para esta banda de Ganespuente la reina el álbum debut para a corta este de debut para esta banda, para Accor, que les deseamos desde aquí, desde el programa de Euskal Música, mucha suerte con la andadura musical, mucha suerte con este primer trabajo discográfico, y como le decíamos a ellos, ojalá nos veamos nuevamente por aquí, por los estudios de Perriozar y Gratia, por busca Música, presentando un nuevo disco. Y nosotros que vamos a poner el punto y final ya el programa de busca Música, por la tarde-noche de hoy, este jueves. 19 de marzo del 2015, si nos escuchas en riguroso directo, sábado 21, domingo 22 de marzo del 2015, si nos escuchas en redifusión. Comenzante que mañana viernes llega la Corrica Iruñez Ría, entrará por Atarrabia a las 18.41 minutos, por Medellorri a las 20 horas, Azpilagaña a las 20.53 horas, Valdezar a las 21.12, Chantrea 21.24, Ansoin 21.30, Don Ivane 22.03, Sisur a las 22.48, Barañain a las 23.16, Mendevalde a las 23.32, Pucintiuri a las 23.53 y aquí en Berriozar llegará a las 12.03 minutos de la noche. Luego seguirá por Aichuain a las eh, 0.23 y por Berriobeiki a las 12.29. Así que lo sabes, mañana viernes la corrica llega por aquí, llega a Iruñería. Hoy ha comenzado, así que mañana, lo dicho, la tendremos por aquí recorriendo Iruñería. siga es la que hemos escuchado hoy en el programa Buscar Música, por supuesto, también esa entrevista con Acor con la banda al completo que han estado por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Buscar Música para presentarnos este su primer larga duración, para hablarnos de la trayectoria musical del grupo y para hablarnos de los conciertos, eh, comentarte que el 9 de abril estarán en el bar Terminal. Ya tenemos por aquí el disco, así que en sucesivos programas, por supuesto, que desgranaremos temas de este su primer larga duración. Nos vamos a despedir si te parece con lo nuevo del Boni, ex Barricada, que ahora regresa en solitario con su primer trabajo discográfico. El álbum saldrá en abril. Aquí tenemos el adelanto. Se hace llamar Explosivo. Con él os decimos hasta la semana que viene. Agur y a disfrutar.